Y en muchos, la otra oreja. Ya veo. ¿Cómo dijiste? No, no te entendí. Eh, eh, hola. Hola, Río. Hola, Río. Gael, ¿cómo va? Eh, bueno, saludamos a todas las otras orejas que están escuchando desde la Patagonia a Nueva York. Este programa de música rebelde con mucha música y algunas palabras eh, lleno de subversiones sonoras nuestro mail otrooreja arroba gmail.com en el facebook somos la otra oreja y acá desde Mar del Plata en Radio de la Azotea dirigiendo el mejor equipo de la operación técnica y antipandémica en el departamento mmm, de en el departamento de qué de al lado no, eh, sí, de esta radio, a esta hora Lucas Durso. Eh, ¿Y tu gente? No, no no viene, no viene. Bueno, en la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también. Edu Pero para que diga quién soy, ¿sí? Eh, ¿Quién soy, Lara? Edu Bien, ahora sí. Bueno, ya está lanzada la campaña por la apertura total de los archivos del 74, 75 y hasta el final de la dictadura. Después nos lo va a decir una compañera eh, de expresos políticos. Eh, bueno, y y a ver, eh, fue el día de la identidad, ¿no? Acá hubo muchos, muchos programas. Eh, con algunas abuelas de Plaza de Mayo, con algunos nietos. Y vamos a empezar con un, un mensaje de de la compañera, la querida compañera Adriana Metz y cantando el querido compañero Gabo Ferro. ¿Por qué no lloras un poco? Nos dice Hola, Gabo. mi nombre es Adriana Metz, mi papá se llamaba Raúl y mi mamá Graciela. Fueron secuestrados el 16 de diciembre de 1976 en la ciudad de Cutralcó, provincia de Neuquén Mi mamá estaba embarazada de 5 meses Sé que mi hermano nació en abril de 1977 en el centro clandestino La escuelita de Bahía Blanca Hoy formo parte de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Mar del Plata Porque entiendo que la búsqueda es colectiva A pesar de la pandemia, la búsqueda sigue ¿Por qué se guardan las cosas? Tanto trueno, tanto rayo Las cosas que no se dicen Se hacen flores de un pantano La muerte no existe acá Todo está vivo, presente la memoria es asesina, La da muerte a la misma muerte. Desembala la memoria, que no hay cosa que no sirva, te va a servir lo amarrado y lo que anda deriva. ¿Por qué no lloras un poco? ¿Por qué vas bailando tanto? Llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. ¿Podrán llorar? cien siglos pero ni un segundo más la desgracia es cuidadosa llega y se marcha puntual no te pido que te amargues me estás entendiendo mal el apetito no es amar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 Llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y nos cuenta Mierta Baravalle, la querida Mierta Baravalle, cofundadora de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo. Ella se pregunta, ¿día de la identidad? ¿A quién se consultó? agradeciendo infinitamente a todas las personas que han reaccionado sobre la verdadera fecha en que las abuelas nos organizamos y constituimos. Teniendo hoy la oportunidad de decirlo, lo haré, así dice Mirta Baravalle. Es una asignatura pendiente que tengo con Chicha, mariani con Licha y otras abuelas que ya nombraré y que están todas en mi corazón aquel 21 de noviembre de 1977, Azucena, Villaflor, nos había convocado para ir a la Plaza San Martín, donde estaría Cyrus Vance, Secretario de, de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, y a quien le entregaríamos nuestros respectivos testimonios. Allí, en esta plaza, bajo un inmenso y frondoso jacarandá, las trece abuelas, se unieron para buscar juntas sus nietas y nietos, como así también a sus hijos e hijas. Escuchamos a Cecilia Zavala, Vientre. ¿Quién se pregunta hacia atrás del suelo? Las estrellas se ven primero No sé Si es liviano mi pensamiento Tan fugaz como pasa el tiempo Just Estás escuchando según la otra oreja Y estos eh, temas dedicados a las abuelas de Plaza de Mayo Y ahora vamos a ir a... Seguimos eh, recorriendo un disco desde la cárcel Este disco que me entregaron en vinilo levemente deteriorado que digitalizamos en algún momento cuyas canciones las canta Adrián Goizueta en muchos de los de los temas Poemas y canciones redactadas desde las cárceles de la Argentina de los compañeros presos y vamos a escuchar a los compañeros desaparecidos. Después vamos a escucharla a la turca que nos manda un mensaje y después, si llego a morir. Continuaré tus pasos, perseguiré tu sol y en los oscuros caminos encontraré tu voz. Encontraré tus manos en las maduras espigas, palomas morenas de sudor y tiempo. ...fundiendo en la arcilla cotidiana de aquellos que siembran alegría... ...te alzará erguido, murmurando anhelos... ...y abrirás tus brazos hacia soles nuevos. Te seguiré buscando entre el dolor y el silencio... ...traspasando montañas para ir a tu encuentro. Se alzarán los brazos ansiosos de hermandad... ...el día que te estrechen en el grito... ...Libertad, cárcel de Villa Devoto, 1977.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 Has surgido murmurando anhelo si abrirás tus brazos hacia soles nuevos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 a todos, hola a todas. Mi nombre es Andrea Benítez Dumont, la turca del Encuentro Militante Cachito Fucman, que juntamente con otros organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, movimientos populares y miles y miles de firmas de ciudadanas y ciudadanos, estamos emprendiendo esta campaña ...para requerirle al presidente Alberto Fernández... ...la apertura inmediata de la totalidad de los archivos de la dictadura... ...pero que también comprenda los del año 74 y 75... ...donde el accionar represivo y de la AAA... ...fue el prólogo que abonó el camino para que el 24 de marzo de 1976... ...se instaurara el plan genocida en la Argentina... ...este requerimiento está basado no solamente en los artículos constitucionales que así lo determinan y en las convenciones que gracias a la justicia universal pudieron desarrollarse para generar la protección a las víctimas de las distintas y aberrantes dictaduras habidas en América Latina, es porque el genocidio y todos esos crímenes aberrantes son imprescriptibles, no tienen modo alguno de terminar, continúan, porque eh, en ellos se viola la totalidad de los derechos humanos. Este reclamo de justicia es por los 30.000 desaparecidos. Este reclamo de justicia es también por los 300 adultos ya, que cuando siendo menores o nacidos en cautiverio o secuestrados con sus madres, fueron entregados por los militares en ventas fraudulentas o en regalos, aberrantes como botines de guerra. Se les debe devolver su identidad biológica, se les debe una verdad. El presidente Fernández cuando asumió dijo que iba a establecer un gobierno de democracia con plena vigencia de los derechos humanos. Pues bien, no hay una plena vigencia de los derechos humanos. Primero, en tanto y en cuanto 300 personas sigan con su identidad arrebatada ...y que sigan sin abrirse la totalidad de los archivos... ...donde se esconden avergonzadamente los represores... ...que instrumentaron eh, tantas muertes, tanto sufrimiento y tanto horror. Esta impunidad de ayer es también la que ha permitido y abonado... ...en la impunidad de hoy, donde cualquier joven por pobre... ...o porque va vestido de alguna manera en especial... ...puede ser le aplicada a la desaparición forzada de personas y después aparecer su cuerpo. Es indispensable también recuperar estos archivos por una deuda de dignidad que tenemos como pueblo a, a las madres que han seguido luchando, a pesar de todo, contra viento y marea. Se lo debemos a Elie Spen, a Micta Baravalle, a Nora Cortiñas, a Marcela Ledo, a Elsa Pavón, a Sacha Sánchez, Eh, artes a Betty Abriata le debemos lo que sentimos en la continuidad de la lucha por la justicia y de la lucha por la dignidad pueden firmar en al correo electrónico info arroba, encuentro militante cachito fucman punto org o en el sitio web encuentro militante cachito fucman punto org al final de la sitio web van a encontrar un formulario para poder aplicar eh, su firma. Eh, vamos, vamos que podemos, vamos que podemos. Gracias. Todo sigue igual Cuando simplemente hay bronca Y todavía se que acabe esto Que parece que nunca acabará Si llego a morir, amor De muerte suave y tranquila Antes que la tristeza sea terminantemente prohibida por decreto oficial si todavía hay compañeros perseguidos por hacer de la alegría su bandera si no hay puños en alto si no hay flores y risas no me llores aún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 No me llores, amor, no vale Si no hay puños en alto, no me llores, amor. Si no hay flores y risas, no vale la pena, no, no vale la pena llorar, no me llores, amor. Si me llego a morir. Bona Estás escuchando según la otra oreja. Y saludamos a Alejandro Aiza de La Plata, a Fabio desde el Gran Buenos Aires, Silvia Luna, Silvia desde Mendoza, Silvia Catino desde acá desde Mar del Plata, Jorge, Jorge de, de Villa Crespo, en la República de Villa Crespo en Buenos Aires. Cori, desde Mar del Plata, está Paula, Karina, Marian, desde aquí, Gabo Sequeira, eh, Yolaina, desde Nicaragua, Pablo Cala, desde Colombia, Luciano, desde La Plata, Carla astorga desde Chile, Chusa, desde acá, desde el sur de, de la ciudad de Mar del Plata, Jimena, desde el Gran Buenos Aires, Marina, Andrea... ...desde la República de Villa del Parque... ...está Jorge... ...está Jorge, un compañero... ...Cristian Media... ...el Indio Berti, siempre conectado... ...y ya vamos a hacer un programa con los pueblos originarios... ...la profe Lorena... ...Ángeles también está conectada... ...Roxana... ...Chichi... Eh, ...Giselle... ...Paulita... ...de la tribu Walter Dadam... También están conectados Nelly desde Chile, también Violeta violeta desde el, una compañía de la Plaza de Mayo, Walter Isaías, Yamila de la Fuente, Mauro Sereniti, Gustavo Giannini, muchas otras orejas que están saludando por el Facebook o por el, por las distintas redes sociales. Estás escuchando Por la Otra Oreja. 25 de octubre es el aniversario de la partida de Alfonsina Storni. Bueno, Alfonsina y el mar es una de las obras populares argentinas más escuchadas y versionadas en los últimos 30 años en todo el mundo. con bueno, la conmovedora canción de Félix Luna y Ariel Ramínez nos permite atravesar claramente los últimos instantes de la vida de la escritora. Aquella madrugada el 25 de octubre de 1938, aquí en Mar del Plata, cuando Alfonsina caminó unas pocas cuadras hasta la costa y se descalzó para siempre. Vamos a escuchar a Luis Caro. Bueno, está la playa, la suicidada, ¿no? Luis Caro, haciendo Alfonsina y el mar, está en, recientemente en YouTube este tema agradecemos a Yamila por la blanda arena que lame el mar su pequeña huella no vuelve más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 si ja com un soenni dormida al fantsina més tida de mar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 Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No driza en paz Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Di que me ir. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy ni que me Te vas al Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?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 escuchando por la otra oreja y desde desde Uruguay también eh, nos cantan a Alfonsina Storni solamente por ser mujer una mujer feminista en 1930 ¿no? una mina una mina de aquellas vamos a escuchar a Trobalina desde Uruguay un tema de Rosana Tadei. ¿Qué diría Alfonsina Storni? Un temazo. Un trío bárbaro. ¿eh? ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultrafantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta? Usara peplo griego, cambiara la peineta. Cintillo de flores, mi oso te jazmines Cantara por las calles al compás de violines O dijera mis versos recorriendo las plazas Libertado, mi gusto de vulgares mordazas La verdad que pensarlo me da un poco de risa Gente recortada y vacía Si en un día fortuito Por ultra fantasía, Me tiñera el cabello De plateado y violeta Usara peplo griego Cambiara la peineta Por cintillo, cintillo de flores Por cintillo de flores Mi oso tizó Cantara por las calles Al compás de violines O dijera mis versos Recorriendo las plazas Libertado mi gusto Gares morda sas Otra oreja latinoamericana. Nos mandaron un video de lo que está pasando ahora. El pueblo está en la calle pidiendo dignidad y dicen las balas que vos que nos tiraron van a volver escuchamos ahora desde Valparaíso a Ricardo de Radio Placeres Hola, ¿qué tal amigos de otro Oreja? les habla Ricardo desde Valparaíso soy de Radio Placeres de Valparaíso compartimos con ustedes algo de, de, de contenidos a esta hora ya ya pasó un poco más de ...de 24 horas de lo que fue el, el plebiscito constitucional 2020... ...estuvo movidito este, este lunes, había actividad en, la, en las calles a pesar de la, de la pandemia... ...eso porque tal vez la gente encontró que podía haber una, un ambiente distinto... ...se cruzó una suerte de umbral ...a veces lo más difícil para comenzar un camino es abrir la puerta y caminar... ...o cruzar estos umbrales, digamos, que te vienen a otros lugares... ...eso fue un poquito lo que pasó, lo que pasó ayer... Era más o menos medido en cuanto a encuestas y análisis que, que la prueba iba a tener, digamos, un, un respaldo mayoritario, pero no se sabía cuánto. Y fue el 78%. Una victoria enorme para quienes eh, creemos que, que se necesita una nueva Constitución en Chile y que además se expresó, digamos... En, en el voto de cerca de la mitad de las personas habilitadas para votar Uno podría decir de que tal vez porque tan bajo el porcentaje de participación? Bueno, está la pandemia Así que bueno, nos queda mucho Aquí se abre una puerta, se comienza a caminar Se tomó esa decisión, ha sido una decisión valiente y, y en ese sentido, pensando en todo el sentido el que estamos eh, Incorporar esta, esta responsabilidad es enorme Pero yo creo que si lo tomamos entre todos y cada uno eh, participa desde el debate teórico, desde la academia, desde la movilización social fundamental y también, por supuesto, desde otras herramientas y territorios, ojalá que se puedan conseguir también los cambios que se han buscado durante tantos años y siempre en beneficio de la población, para nada más. Desde Valparaíso les mandamos saludos. Aguante la otra pareja. desde Valparaíso nos manda Ricardo Anatixu Rebelión de octubre compañera amiga tú de la primera fila Vestida en rebeldía Eres fuerza que nos guía Que el mundo entero sepa Te dispararon sin tregua Por la paz ellos dijeron Torturando nuestro pueblo Rebelión de octubre Nuestra América nos unió. Dignitat nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Montueneo, niñe, ni cusquela y ni Y me vi tan yue shanto famelo amule pe incapona silencio mar un acuerdo escondieron documentos dime tú que es violento mientras nuestros muertos en justicia ni presos vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos Rebelión de Octubre Nuestra América nos une Rebelión de Octubre Dignitat nos constituye escuchando por la otra oreja y reivindicando las movilizaciones tenemos tenemos el... otras palabras por ejemplo dicen que esta reforma de la constitución en Chile es una farsa producto de la rebelión popular que cumplió un año y no se detiene el objetivo es desviar la lucha la ley que convocó a la convención constituyente impide que se modifiquen aspectos esenciales de la constitución pinochetista los artículos deben ser votados por las dos terceras partes de los convencionales una trampa para que no aparezca ninguna reforma radicalizada ninguna confianza en esta reforma que dejará lo esencial del modelo neoliberal que garantizan los negocios de las multinacionales y las siete familias que concentran todo el poder. Nos lo decía Anati Yu en el tema de recién, con dignidad, abajo y a la izquierda. Y nos lo dicen los estudiantes, los jóvenes, los obreros, que ninguna reforma está que ampare la Constitución Pinochetista y por el por salud y educación para todos y todas. Escuchamos ahora a un disco, un tema eh, que nos mandó Sonia Cabral que dice que estamos felices de anunciar el lanzamiento vía YouTube y redes sociales de este nuevo disco Nuevas Voces 4 Latinoamérica, eh, donde disfrutamos de 11 artistas que suman sus voces maravillosas al nuevo volumen de este disco. Vamos a escuchar entonces la voz de Roberto Márquez, compañero de Iliapu, que vuelve a ser, vuelve para vivir. Vuelvo a casa, vuelvo compañera Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto Vuelvo sur, saludo mi desierto Vuelvo a renacer, amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo has asiar mi sede ti vuelvo vida vuelvo a vivir en ti país la la la traigo en mi equipaje del destierro Amistad fraterna de otros suelos Atrás dejo penas y desvelos Vuelvo por vivir de nuevo entero Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en ti país Olvidar por jubilo no quiero El amor de miles que estuvieron Pido claridad por los misterios Olvidar es triste, desconsuelo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en ti, país la, la, la, la Bajo el rostro nuevo de cemento Vive el mismo pueblo de hace tiempo Esperando siguen los hambrientos Más justicia, menos monumentos Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en ti, país Vuelvo Vuelvo a vivir en ti, país Vuelvo, vuelvo A vivir en ti, país Vuelvo, vuelvo, vuelvo A vivir en ti, país Estás escuchando desde la otra oreja. Él dice, "Termina la otra oreja." Pero ¿por qué me gritas? "Se vino al matriarcado ya." Pues, bueno, este, saludamos a Gabriel Cabrejas y a Sonia, que dice Qué emoción escuchar a Luis Caro y su versión de Alfonsina, me encantó la versión yaseada ¿no? A mí también. Un disco que tiene, bien, bien. Este buenísimo el programa. Bueno, y también recibimos de de Diego, de Diego y Susa, dice que grande el programa, programa bien revolucionario. Abrazos revolucionarios, Diego Martini. Que estuvimos el otro día de casualidad muy cerca de la casa, en, en la Laguna de los Lobos. Hermosa, ¿eh? Una, ah, ocho o diez cuadras de, de la costa. Unas fotos, unos pájaros, una bestias. Pero yo no veo. Pero claro, a, eh, Río, vos vivís en Buenos Aires. Eh, eh, vos no ves ahora porque está en radio. Cuando hagamos la tele, ahí vemos, ¿sí? No. Sí, ¿cómo que no? No. Buah. Bueno, ¿Y no qué? Nos de su actitud. Ah, y gracias de por la pista. Gracias por ayudarme, eh, gracias. ¿Y qué vas a comer hoy? Sopa o pizza. Sopa pizza. Pues bueno, yo supongo que un lasaña puede ser. No. Sí, te juro que sí. No. Bueno, así me invitaron. Chao, veo. Bueno, chau, Río. Eh, bueno, muchas gracias a todos los oyentes que pusieron esta otra oreja. Eh, abrazos. Bueno, Alejandro dice que, eh, yo le dije, ¿no? Que vamos a volver a paraíso a Valparaíso a dormir en la radio de placeres. La radio en placeres, que él ya se quedó a dormir, yo no. Y me encantaría volver a Valparaíso y estar con los compañeros de de Radio Placeres eh, vamos vamos Lucas a hacer ¿sí, el programa allá también vamos a Radio Placeres bueno salimos mañana no, pero como no se puede bueno no no se puede salir de acá vamos a escuchar entonces de Chile Ángel Parra que nos dice como siempre hasta siempre hasta la victoria.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 comanda te llegará tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara y la tierra americana se despierta a verte y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comanda que te llevara viene mando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera de la luz de tu sonrisa que aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia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 Entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara. Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos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 ida presencia comandante te vará la otra oreja